es una regla bastante universal en el cuerpo, a medida que tu pertenencia trabaja aquí capacidad de replicación. Entonces, por el otro lado, tienes una célula pluripotencial y más arriba de eso, multipotenciales. multipotenciales. Eh, el nombre implica lo que hace cada célula. La pluripotencial es una, es una célula que ya está cometiendo a... a funcionar dentro del ámbito de la hematopoyesis Sin embargo, todavía tiene, tiene ciertas propiedades. Entre ellas está la propiedad de que puede decidir tirarse hacia cualquiera de las líneas del sistema hematopoietico, los mieloides en forma general y los linfoides en forma general. Claro tal. Muchas de las decisiones en torno a esta dirección ocurren bien temprano eh, en el desarrollo humano, en la niñez. Desde la perspectiva mieloide, pues puede a su vez, eh, dentro de esta jerarquía, tomar ciertas decisiones de acuerdo a las necesidades del cuerpo, que a su vez se define por la, el ambiente en particular en donde estas células están albergadas ese ambiente se atendía específicamente al micro ambiente de la médula ósea pero la misma vez la presencia de citoquina y de células ansilares células ansilares que son las que ayudan de una forma positiva o de una forma negativa inhibiendo la dirección en la cual estas células matricales o stem cells se van a dirigir Eh, quizás el, el segundo punto o el tercero que quiero decir es que en este nivel existe la capacidad de self-renewal self es algo que solamente lo tiene si está en y a ese nivel y lo que quiere decir es duplicarse y dar una célula que es exactamente igual a, a, la, a la madre esa quizás es la única excepción a la regla de que en el, en el proceso de división siempre hay un proceso de diferenciación. Es la manera que la médula ósea mantiene el nivel de células madre. Quizás el tercer punto es que fíjense que hay una jerarquía de células matriarcales o, o stem cells, ¿verdad? Esa jerarquía tiene la capacidad de dividirse en ese proceso van adquiriendo algunos rasgos de diferenciación, pero a medida que van bajando, van tomando decisiones en torno a qué quieren ser cuando sean grandes. La razón que presento esto, en, en relación a las enfermedades mieloproxperativas, es que es que dentro de la amalgama de, de desórganos neoplásticos de la sangre, las podemos dividir en cuatro o cinco. Una de ellas se alinean las gluconias algúas las lesiones agudas linfoides o mieloides, que generalmente el proceso de mutación ocurre más o menos a este nivel en el, en el caso de los linfoides, ocurre o a este nivel, y de vez en cuando a este nivel. o sea que fíjense que los procesos agudos es relativamente tarde dentro de la jerarquía de estas células más cercales en las enfermedades de proliferativas, el proceso eh, el proceso ocurre o empieza bien alto en la jerarquía ¿no? bien alto en la jerarquía esto explica muchas cosas, entre está que por muchos años se trató por ejemplo de utilizar técnicas de quimioterapia de alta dosis en los pacientes con enfermedades quimioteroporiferativas la quimioterapia en alta dosis funciona en los áreas agudas mieloides Porque si tú le das esa quimioterapia y erradicas toda esta población de células mutadas, tienes una médula ósea que eventualmente se repobla con estas células más recladas. Sin embargo, en las enfermedades neurocorriperativas, si haces eso, lo que estás haciendo es repoblando la médula ósea de células que también están dañadas. Por eso es que no trabajas. Y la única alternativa, si vas a irte en eh, la línea de trasplante, es usar un donante para los médicos un hermano o hermana o así que son desórdenes que ocurren relativamente temprano y el, el otro concepto que es importante es que son desórdenes clonales el desorden clonal lo que quiere decir es que todas las células malignas que ves en la circulación o en la médula ósea se originan de una sola célula de una sola célula. Eso es lo que quiere decir clonalidad. Y es un proceso también que es bastante universal en este campo de las neoplasia. Identificar esa célula matriarcal y subdivisiones subsiguientes es lo que le han llamado, o lo que se le está llamando conscienzamente, los Cancer Stem Cells. Que aquellos que tengan tiempo de leer The Economist y Time y Newsweek y todas esas cosas, pues verán que hay mucho hincapié en eso, más bien por el dinero que pueda salir. Pues obviamente si encuentras el cáncer stencil y encuentras la manera de identificarlo, entonces encuentras una manera de destruirlo ¿no? y si lo destruyes, pues eh, la masa pulmonar no se puede repoblar y es una cura del cáncer anyway, eso traemos toda la vida español es una familia de desórdenes que se caracteriza por varias cosas entre ellas está que aunque morfológicamente son distintas aunque morfológicamente tú la ves y tiene unas presentaciones clínicas distintas, un CBC distinto, en realidad están relacionadas. Están relacionadas porque primero son disórdenes coronales que ocurren bastante altos en la jerarquía de las células primordiales. Lo segundo es que la capacidad de proliferación de las células más cercales está desregulada. Aquí hay un poco de confusión de los estudiantes cuando uno piensa en las células teucénicas que piensan que crecen más rápido que las células normales. Eso no necesariamente es así, y la evidencia in vitro sugiere que en realidad crecen mucho más dentro. Lo que pasa es que crecen continuamente, no hay sistemas que la regulen, que disminuyan o, eliminan, o eliminen la síntesis de esas células y por ende se van acumulando a lo largo del tiempo. Lo que distingue quizás este síndrome también de las otras enfermedades malignas de la sangre, entre ellas voy a traer el ejemplo de la semisaguda, es que en esta, aunque es un tesor clonal bastante alto en la jerarquía, las células malignas no han perdido su capacidad de diferenciarse. De tal manera que si tienes una por ejemplo, un lugar de como ejemplo, la euseña crónica mielosífica o CML, También los libros la van a leer como los seña crónicas granulocítricas. Eh, si ves el CBC, predominantemente es un defecto de las células blancas. Las células blancas van a 30.000, 40.000. Y entonces vas a tener todos los elementos diferenciados, mieloides, eh, en circulación. Vas a tener neutrófilos, vas a tener metamiositos, mielositos, etcétera. Esto en contradistinción a los pacientes con la oceania aguda, en donde lo que van a tener fundamentalmente son elementos inmaduros, conocidos como mieloblastos. Así que esta es la otra distinción que ser unas maduras e inmaduras, la médula y la, la sangre periférica. Quizás lo otro es que en términos de función, recuerden que una célula se diferencia por una razón y es para crecer alguna función. Eh, en el caso de la neurona, pues para pensar. En el caso de la mielina, pues es para eh, enviar las señales de electricidad mucho más rápido. En el caso del hígado, las células hepatocíticas, pues para metabolizar. Así que la diferenciación está asociada a una función. Muchas veces en el área de la neoplasia, esa función de las células está alterada. No lo hacen bien. Eh, y eso hasta cierto grado es cierto en estas enfermedades sin embargo quizás lo que quiero decir es que tienes que buscar muy a fondo para encontrar una disfunción así que fundamentalmente estos pacientes con este desorden de nuevo poniendo el ejemplo de cm les da una infección y esos granulocitos funcionan bastante bien te dan una cortadura y las plaquetas funcionan bastante bien así que diferencialmente aunque son malignas son células que han mantenido su función Estos son básicamente las cuatro entidades que conocemos como síndrome mielopreoperativo. Se las presento ahora porque además de las cosas que le he dicho, tienen otras cosas importantes. La primera es los semiacronism mieloides, la segunda es policitamia rubra-vera o policitamia pre-vera, la otra es trombosispermia esencial y la cuarta es mielofibrosis. Eh, hay otros términos que se utilizan a través de la historia para estas entidades y los autores buscan una o la otra en forma no discriminada. Leucemia crónica mieloide la pueden oír también como leucemia crónica granulocítrica. Policitemia vera le añado en el término rubra como mencioné. Trombocitemia esencial también se le conoce como trombocitosis primaria. Y mielofibrosis primaria también se le conoce como agnogenic myeloid metablasia metablasia agnogénica mieloidea eh, algunas de las razones por la cual incluimos esto dentro de una familia incluyen además de las que las que son cronales, etc. el nivel donde ocurre la mutación es que aunque hay unos criterios clínico-patológicos bastante particular de cada una de ellas eh, muchas veces hay un overlap de una con la otra. Y esto se tiene que entender dentro de la perspectiva de que son desórdenes en donde la mutación ocurrió a nivel GULTI. GULTI eh, eh, extensual eh, es el potencial De tal manera que si ponemos una, por ejemplo, el chronic granulocytic leukemia, que hoy en día y por los últimos 30 años se ha caracterizado por identificar una mutación en donde porciones del cromosoma 9 se han translocado al cromosoma 22 y como resultado de eso el cromosoma 22 se ve bien chiquito y ese cromosoma 22 como se describió en Filadelfia en los 60 se le conoce como el Filadelfia cromosoma. Todo ese cuento para decirle que para tener esta enfermedad tienes que tener el, el cromosoma Filadelfia, tienes que tener por lo menos Si reconocen que es una mutación a nivel de células múltiples eh, pluripotenciales también tienen que reconocer que esa misma mutación va a estar presente en los elementos eritroides va a estar presente en los elementos de los megaferiositos, las plaquetas eh, por, ende, por ende, es un problema de toda la médula ósea Además de eso, frecuentemente va a encontrar esa misma mutación en los elementos sinfoides Así que desde esa perspectiva se ve bastante claro por qué te va a haber un overlap. Estos pacientes, por ejemplo, presentan predominantemente un glóbulo blanco alterado, pero muchas veces tienen las plaquetas también altas. Los pacientes con trobocitosis esencial frecuentemente tienen los glóbulos blancos altos. Lo otro que quizás es fascinante dependiendo de su interés, es que en la historia natural de estas enfermedades muchas de ellas empiezan en una cosa y luego acaban morfológicamente en otras. El ejemplo más claro de eso lo vemos con las primeras tres, que frecuentemente culminan con algo que es O sea que además de la overlaven, la historia natural hay eh, con un camino en común que muchas de ellas deciden concluirá. Otra característica es que frecuentemente hay organomegalia, al tener la masa mieloide aumentada, tiene un montón de células en la médula ósea, 100, 200, 1000 veces mayor la cantidad normal, pues hay un estado catapólico y también pierde peso, eh, puede tener el ácido alto, etcétera, fiebre. Y como le mencioné, hay una predisposición a la En términos generales, esto es una descripción bastante sencilla de cómo se origina la, la, el fenotipo, por lo menos, de las entidades. ¿verdad? Y abajo les estoy enseñando cómo evolucionar. Por un lado, tienen las docenas crónicas mieloides, en donde el fenotipo, no el fenotipo, el fenotipo más bien de los elementos mieloides de la Tienes polisistemia de donde el problema morfológico es hemoglobina que está aumentada. Trombocitosis esencial, en donde el problema es muchas plaquetas. Y por ende, vas a ver megacayusitos aumentados. Y finalmente, tienes mielofibrosis. Mielofibrosis es en una entidad donde se deposita colágeno en la médula ósea. Y por ende, eh, no hay espacio para que los elementos mieloides hagan su función de ahí es donde viene la metaplasia y el nombre Agnogenic Myloid Metaplasia ¿verdad? Agnogenic porque no se sabe metaplasia porque ocurre hematopoiesis en, en sitios fuera de la médula ósea y mieloide porque son los elementos que precisamente se, se, desarrollan, se desarrollan fuera de la, la médula, médula ósea casi siempre es el paso el hígado, puede ser el pulmón y abajo vemos el fenómeno también que lo ocurre muchas de ellas culminan con mielofibrosis, y aquí estoy dando los porcientos, con cita vera alrededor de un 30% culmina mielofibrosis. Lo que sí es que a medida que va, a medida que va eh, pro, eh, progresando la historia natural, muchos pacientes, particularmente los de esta línea, culminan con un proceso que se parece a la Ocemiaguda, en donde lo que tú ves en la periferia son células inmaduras. Esto por muchos años se ha desconocido como una crisis plástica. Y eso lo van a ver en sus libros. Es una enfermedad crónica, con elementos maduros en circulación, que luego de cierto tiempo pues, acelera y se cambia algo que morfológicamente es AML. Sin embargo, a pesar de ser AML morfológicamente, todas las características que le he mencionado, la clonalidad, el elemento de gestura impotencial, etcétera, se mantiene. Por ende, es una lesión aguda que hay que tratarla de una forma distinta a las otras leucemiagudas. Preguntas hasta ahora. ¿Está todo mundo o perdido? Muy bien. Vamos a entrar entonces en la entidad específica que hay mucha información. Voy a darle las cosas que entiendo que son importantes. Esto es algo de la incidencia es más o menos 1 a 2 por 100 mil. En Puerto Rico hay quizás 35 casos nuevos por año. Ya les hablé de estas dos fases, la crónica y la crisis aguda. Quizás es necesario mencionarle que por los últimos 10 años ha habido un tratamiento nuevo, que ya no está nuevo, para CGL, en donde la historia natural ha cambiado radicalmente. Y ya antes, por ejemplo, se decía que todos los pacientes con CML iban a progresar a una crisis plástica antes de los 5 años, en donde el punto medio era 2.5 años. Hoy en día parece ser que esa esa transformación se ha atrasado a 10, 15 y hasta 20 años. O sea que definitivamente con los tratamientos modernos ha habido una alteración en la historia natural de esta enfermedad. Es una entidad que se describió bastante temprano, en eh, el siglo XIX. Quizás lo que es importante de esta enfermedad es que cuando se de, eh, quizás fue la primera enfermedad humana en donde se encontró una alteración cromosómica que definía la enfermedad. Esa alteración, como les mencioné, era el cromosoma de Filadelfia. Recuerden que en los 60 no había FISH ni había síntesis de secuencias de DNA. Luego, lo único que tenía era un cariotipo que cogía las células en metafase, las paralizabas, luego las teñía con un guinza y me miraba los cromosomas estirados. Venía con unas, los retrataba, cogía unas tijeras y cortaba los cromosomas y los uno al lado del otro y se dieron cuenta que el cromosoma 22 era más corto en estos pacientes. Y ese cromosoma 22 se conoció como el cromosoma de Filadelfia y fue el hallmark de esta enfermedad. En aquellos días pues, se decía que el 80% de los pacientes con CML tenían el cromosoma de Ya para el 90 nos dimos cuenta de que el problema era de que muchas de estas translocaciones eran balanceadas y por ende no podían mirar que el cromosoma 22 en realidad era corto porque la translocación del 9 al 22 era balanceada no podía con el ojo establecer que había falta de material genético luego en los 70 se demostró que era una translocación bien específica de un área del cromosoma 9 que se iba al cromosoma 22 la área en el cromosoma 9 era el Abelson, era un único gene, que se mudaba al cromosoma 22 en un área bien específica que se le conoció como el Breakpoint Cluster Region, o el BCR. Estaré hablando extensamente de esto porque si hay algo que le van a preguntar en sus exámenes, y no los nosotros, sino los de USMD, es que entiendan eso muy bien. Por ende, dicho de otra forma, todos los pacientes con CMLN, van a tener el VCR Ablesome Translocation pero no todos los pacientes con CTL van a tener el cromosoma filadelfia por las razones que le mencioné ¿Qué es esto? pues básicamente aquí le estoy enseñando este es un cogenre que es el Ablesome que se transloca a un punto específico del cromosoma 22 que es el BCR Fundando, o formando esta nueva área. Las cosas que son importantes de esto, bueno, hay unas perspectivas histórica fascinante Entre ellas está que el Abelson es un oncogénico, pero lo que no se dice aquí es que lo que se trasloca del 22 al 9 es otro oncogéne, que se llama el CIS. Y por muchos años se pensó que el hecho de que el CIS del 22 se vendiera en el 9 era lo que definía la enfermedad, hoy en día se sabe que sin embargo es el Abelson que se trasloca a un sitio específico dentro del VCR y eso unión hace viable la formación de una proteína de fusión que se le conoce como el VCR Abelson Fusion Product. Aquí lo estoy ilustrando como esta porción del Abelson se pega a un área del VCR Eso a su vez da un mensajero quimérico, que a su vez da una proteína de 210 Dalton. Lo que es core es que no siempre ocurre la traslocación del Abelson justamente aquí. Puede venir un poquito más adentro, un poquito más adentro. Por ende, la, el peso molecular de la proteína va a variar. Desde 150 hasta 210. En términos de etiología, se habla de que la radiación exógena del seno puede ayudar. Inclusive hay algunas familias que por alguna razón tienden a tener una predisposición a desarrollar estas enfermedades. Yo tengo familias en donde el abuelo, donde el, abuelo el hijo y el nieto, los tres tienen trombosis intesenciales. Y la hermana tiene en o sea que hay algo y que no se conoce bien de por qué ocurre esta predisposición familiar hay entonces una asociación de entre uno de los HLA que es el SIDO-UMPRIAN-4 muchos de los pacientes presentan asintomáticos ¿por qué? porque lo único que tienen anormal es un CBC donde los glóbulos blancos están un poquito alto y si acaso se sienten con un catarro que hacen un CBC, tienen 20.000 rancos y alarmas, hasta que ve el diferencial, y el diferencial tiende, tiende a tener pues, todos estos elementos inmaduros, inmaduros, que les voy estar enseñando. De vez en cuando, vas a el paciente va a presentar signos y síntomas de un estado catabólico Si la médula ósea está llena de elementos mieloides, el hecho de que se expanda, médulas en la corteza fue pues, da dolor. Algunos de los pacientes tienen hematopoiesis extramedular. Siempre que vean hematopoiesis ocurriendo en un sitio que no es el hueso, eso es anormal siempre, a menos que sea un febo. Un hematopoiesis. En efecto, pues el pulmón es un área bien importante de hematopoiesis. De vez en cuando va a haber evidencia de, de que las células que están produciéndose o no trabajan bien, o sencillamente hay tantas que da problema de viscosidad. Y la viscosidad se refleja entonces como tromposis. Algunos de los pacientes que tienen células particularmente agresivas pueden filtrar algunas de las áreas Las áreas quizás más comunes de esta infiltración son las meninges y de vez en cuando la piel. Cuando ocurren la piel hay un término bien particular que se utiliza que se llama cloroma. Pero en general los pacientes tengan síntomas. De aquellos que tienen síntomas, pues esto va a ser lo que van a presentar y la mirada custodia de esto refleja que alguien con influencia va a tener su tipo síntomas esto lo que establece es que hay algo pasando que amerita evaluar un poco más a fondo lo que sí tienen los pacientes es eh, el encontrar el paso palpable en un arte y la razón que es un arte como saben el paso está localizado en cuadrante de mi izquierdo, o sea, trepa, arriba, pero vaya atrás. Y el vaso tiene que crecer entre 4 a 10 veces su tamaño para ser palpable. Dicho de otra forma, entonces, paciente que presenta un examen físico en donde el vaso no está palpable, no excluye ansibiel, sencillamente no es que lo, están, no es, que lo grande, es que no lo están palpando, por la localización de o porque no ha crecido lo suficiente para estar debajo del reborde costal. Mucho estereo, si le aprietas el hueso, particularmente en el esternura y la espalda, dan unos golpes, te va a doler. Y se debe también a la médula ósea comprimiendo la córpita al baú. Ya les mencioné que estos pacientes van a tener dos fases dentro de natural. Una fase crónica y una fase acelerada o plástica. La inmensa mayoría de los pacientes presentan una fase crónica en donde casi ninguno presenta estas cosas. En realidad, haciendo actos de reflexión, ninguno de mis pacientes que he diagnosticado en los últimos 5 años ha venido con sí como más allá de un CBC anormal, que se le encontró de rutina, precisamente de rutina sin embargo si se deja sin tratar, que no les quepa duda a nadie de que es una entidad maligna y va a dar síntomas. Esos síntomas pueden estar vinculados a los cambios en la médula ósea, síntomas, síntomas generales, pero también pueden ser signos y síntomas relacionados a la particularidad de cada célula que esté envuelta en este proceso. Recuerden que para que la sangre circule es necesario eh, que esté suficientemente, que la viscosidad de la sangre esté ni muy alta ni muy baja. Si esa viscosidad sube, viene un sluggish blood flow que promueve la formación de trombo. Si a le añades otra cosa que juega un papel bien importante en estos desórdenes es que al ser una célula pluripotencial, y reconociendo que los elementos mieloides son más allá de los neutrófilos, también tenemos los eosinófilos, tenemos los vasófilos, tenemos los mast cells, sabiendo que estas células tienen la capacidad de liberar una serie de sustancias que son dañinas, en el caso de los mast cells eh, liberan histamina y esa histamina una pequeña horrible, al ser una célula anormal pues los controles que regula si la histamina se va a quedar dentro de la célula afuera a veces están alterados y estos pacientes a veces presentan con piquiña urticaria Eh, urticaria bajo ciertas circunstancias. Después de bañarse, por ejemplo, por alguna razón el agua fría estimula la liberación de esta Hay dos signos bien particulares que los comparte con Falsky y Fipoma, y es después de beber alcohol. Así que si sí. ven alguien pica, rascándose después de una cerveza, a de la peruca ¿no? Otros signos y síntomas tienen que ver con el hecho de que La histamina, como ustedes saben, como no, no, no, ustedes saben, una de las cosas que hace histamina, además de darle flushing, etc., es que promueve la producción de ácido gástrico, ¿verdad? De ácido hidroclórico. Por eso es que le damos anti-H1 y H2 a los pacientes con úlceras. Cagamel, Santac, y esas cosas, bloqueamos los receptores de histamina como una medida para ayudar a que no le dé úlcera. Así que la histamina liberada de una forma desproporcionada promueve la formación de búlceras gástricas. Y eso es otro hallazgo que vemos con cierta frecuencia en estos desordenes. Desorden. ¿Cómo diagnosticar? Pues básicamente evaluamos, después de hacer el historial, etcétera, evaluamos el pericol de los spires y la médula ósea y buscamos la presencia del BCR Abelson. Esto es una médula ósea normal. ¿Cómo saben que es normal? Pues hay dos criterios. Uno es que la relación entre las células y el grasa debe ser más o menos 50-50. A menos que sea bien viejito. A medida que van envenciendo, con pues la grasa va subiendo y la célula va bajando. Lo otro es que todas las células son heterogéneas. No se parecen unas a otras, ¿verdad? Estas células gigantes son los megacariocitos. Luego estas células con un núcleo bien frío, poquito plasma con elementos eritroides, la demás una mezcla de, de elementos mieloides clifoides células monocleares de vez en cuando es aquí eusinófilo con los gránulos aquí lo puedes ver un poquito más a fondo estas son células rojas que se han quedado pilladas tienen aquí lo que le llaman erythroid highland, aquí las de elitrocitos estos son los megacariocitos son células gigantes con el núcleo hiperlobulado, ya les hablé de la grasa Esto es un paciente con CMRD. Fíjense, estos rotos que ven aquí no es grasa, esto que la médula está fragmentada luego de sacarla. Este es el hueso cortical que ven. Y la médula está de tapa a tapa, side to, side, wall to wall. Cuando vas al extendido periférico, ves varias cosas. Entre ellas están que ves todos los elementos mieloides, todos los elementos de formación. Repasando un poquito su morfología, estos son neutrófilos, que están aquí. Esto es una banda. Neotrófilo, neutrófilo, neutrófilo, es neutrófilo. Esto es un mielosito. Probablemente esto es un metamielosito. Esto es un metamielosito. Aquí tienes un osinófilo inmaduro. Aquí tienes lo que parece ser un blasto. Aquí tienes otro blasto. Y entonces, fíjense, además de eso, esto es Eh, lo que es llamada, mi maestro, un script, Cuando uno sabe qué es una célula, no lo brinca. Lo <risa> <risa> eh, y la razón de lo es porque esta, sí. la arquitectura cada dañada, La estabilidad en sí mismo, y en la individualidad, otras reacciones. Sí, sí, sí, si no sí. sabe lo que es, lo brinca, definitivamente. Eh, lo que les quería decir que además de eso, pues, tiene varias cosas. A los entrenados puedes ver que estas células son microcíticas, ¿verdad? son microcíticas porque si cogen más o menos un linfocito que esto podría ser un linfocito, el rule es que la célula roja debe medir lo que mide el núcleo del un linfocito y si no tenemos un MCV pues es una regla que sirve y vemos aquí que la MCV de estas células es alrededor de quizás 60 además de esos es hipocromitas, se acuerdan de la regla lipocromita el diámetro tiene que ser menos de una tercera parte área blanca tiene que ser menos de una tercera parte del diámetro total, así que ves aquí estas áreas hipocrómicas donde definitivamente el área de palor es mucho mayor que una tercera parte del diámetro, así que puede sospechar que este paciente además de tener síguer probablemente tenga una deficiencia de hierro, probablemente por una búlcera sangrando o algo y que tenga un proceso ferropénico además de eso las plaquetas están aumentadas como lo sabemos porque las reglas más o menos es que por cada high power field por cada high power field debe de, debe de haber alrededor de 20 grumos de plaqueta y eso corresponde a un contaje que multiplicas entonces de, por 100 y eso te da 200.000 eh, aquí fácilmente el contaje llega a 800.000 o está 4 veces, cinco veces mayor. Así que, tiene tromocitosis, tiene leucocitosis, tiene todos los elementos mieloides representados en la sangre periférica, tiene un proceso ferropénico, y no hace falta mucho más para... lo único que falta es decir, necesito el cromocional fidel para establecer que este sí Porque es lo único que puede dar esta presentación. Doctor, ¿qué era lo de las maquetas del parqueólogo de usted? Eh, una regla más o menos es básicamente coger un oil, un oil Immersion Field recuerda que el aceite tú lo usas para amplificar la, la magnitud de lo que está bien ¿no? y por cada Oil Immersion Field debes ver alrededor de entre 10 a 20 glumos en plaqueta y eso te debe dar un contagio entre 150 y 250 mil por microlito Claro, hay un millón de artefactos que pueden alterar eso. Ejemplo, que las plaquetas estén agrumadas en una esquina porque la de la bien no cogida. Si se agruman toda una esquina, no la a ver <tose> en una el... Así que otra regla es que no mire solamente un warrior machine field, debes mirar como veinte o 30 por lo menos, para tener una idea de que lo que estás viendo es representativo de toda la avenida, ¿eh? No quiero dar los short así sin... Muy bien, esto es un poquito más de lo mismo Esto es lo que les estaba diciendo Este pasofilia o sinofilia Es algo que une A estas enfermedades mieloproecrativas neutrófilo Esto es un mielosito Las plaguetas Que, que las empiezan a contar, aquí habrán como 30 Etcétera ¿Esta está ferropénica? No Estamos de acuerdo No está ferropénica Pero estas cosas aquí, ¿verdad? ¿Qué serán esos? No, Rouleau es cuando es coin, es stats Recuerda que Rouleau Esto es alucinación Rouleau es esto Que se lo enseñó el señor doctor Medina Rouleau es esto tiene que ver por lo menos 100 Cuando es así Es alucinación Y esto es otra cosa Esto lo que quiere decir este paciente probablemente recibió sangre lo que está viendo aquí es que esta es la sangre de y esta es la sangre transfundida. Que tiene alguna isoalutinina circulando, ¿verdad? Sí. Esto es un paciente donde la médula ósea pues preocupa un poquito porque están viendo estas células grandes que tienden a ser inmaduras y a veces puede cuantificar la progresión de la historia de la enfermedad a base del número de blastos en la médula ósea. Generalmente los blastos deben ser menos del 10%. Si tú un día ves 10% y al mes de 20, tú pues sabes que está progresando. a una crisis acelerada, ¿verdad? Así es que ya que están duros, aquí les estoy describiendo que vas a ver diferentes estadios de diferenciación. Muchos de ellos tienen anemia no anocítica, no anorrómica, a menos que tengan sacramiento crónico. El contagio de plaquetas va a variar. Va a variar. La razón que varía es por la no. dinámica de las plaquetas. Recuerden que las plaquetas lo que duran son tres días en circulación, pero hay una serie de factores que alteran el contagio. Una de ellas, por ejemplo, uh -huh. es que tengas un puso grande. Que un, eh, déjame echar para atrás. Otra regla que deben saber es que generalmente una tercera parte de las plaquetas están almacenadas en el vaso. Así que si el vaso se pone el triple o cuatro veces del tamaño, pues es usual que las plaquetas se secuestren y el contaje en la circulación disminuye. Así que una variable que hay que considerar en estos pacientes, si el contaje de plaquetas abajo es precisamente eso, que es el hiperesplenismo. También puede estar más alta, como vimos en el caso cañadura ósea la está apart, el hemiratio es 50, 100 a 1 y ya saben lo que es el hemiratio, ¿verdad? la secuencia de maduración, para repetir lo mismo vas a ver todos los elementos nieloides el, el, el, el es una maduración ordenada con la excepción quizá de que vas a ver eucinofilia y vas a ver quizás megacariocitos raros, anormales. Los blastos no deben ser más del 5, un 7, mucho por ciento. El philadelphia cromosoma, este es el Hall of Mark. No puedes tener CTL sin esta mutación. No puede ser. Y aquí es básicamente enseñándole el cromosoma corto de philadelphia. Ya tengo historias largas sobre esto, pero el otro día hablándole, hablé de tantas historias que el contenido de los que tenía que decir, Yo no se lo acabé antes, voy a dejar la historia, con de una historia. Fíjense que este cromosoma se parece al 21, y por, por cierto tiempo, esto como dos años, se pensó de que esto era una trisomía del 21. ¿Ustedes saben alguna enfermedad que tiene trisomía del 21? Down. No? No, ¿Ustedes sí. ah, saben que la incidencia de la Down es cinco veces mayor que la población general? Así que hubo unos cuantos investigadores que pensaron que estaba en el camino del premio Nobel porque decidieron que el condosor A21 era el agente que inducía la océana. Claro, eso duró más un año, nada ¿no? Y entonces, cuando le hacen eh, lo que le llaman eh, alta técnica, que ya no se usa, eh, es mirar eh, los bandings, bandings techniques el banding technique lo que hace es que coge las áreas de cromosoma tan compactas y cada cromosoma es bastante específica en ese banding technique pues anyway, con el banding technique veían que el cromosoma 9 tenía material genético que no le correspondía cuando lo comparaban con el otro y viceversa con el 22 como les hablé, se sabe de que es una translocación del ABLE al VCR esa translocación produce un mensajero y luego un fusion program quizás las cosas que sean relevantes y deben saber es que bajo bajo bajo ya me voy a tener el mismo aquí sin confundir o bueno ¿qué hace esta protección? Lo primero que hay que conocer es que casi siempre cuando ocurren translocaciones, ocurren translocaciones, ocurren mutaciones en general, es raro a la vez en donde ese producto nuevo genético produzca una proteína. Se tienen que dar unas circunstancias bien particulares para que ocurra un fenómeno que además de ser genotípico, sea fenotípico. El ejemplo claro de esto es ¿no? que hay de polimorfismos que lo distinguen como entes, y es lo que nos da nuestra identidad. El CGL es precisamente ese hallazgo fenotípico, se traduce a un hallazgo fenotípico, y el fenotípico se debe a la producción de esta proteína, en donde se ha pegado a un área que es el VCR, que entre otras cosas permite la traducción completa de este material genético a este mensajero. es que el Abelson tiene unas peculiaridades y es que en un lado tiene un DNA binding site y tiene un active site y además de eso tiene un sitio más o menos por aquí en donde se le puede pegar el ATP su función en la vida es fospolizar residuos de tirosina bajo condiciones normales bajo condiciones normales esto es un producto normal del Abel en promoción A9 tiene estas dos regiones que es el SH3 y el SH2 que son las que en gran medida regulan la presencia de ATP en el SH1 esas dos áreas uniformemente están eliminadas en el fusion protein y se queda el SH1 pegado al ATP eso si sí lo añades a que hay una traducción descontrolada de este fusion protein, explica por qué va a haber cambio en todas las proteínas que se copolucen. Aquí hay un ejemplo, aquí tienes el BCRLA, Ederson, que trabaja básicamente a través de cuatro o cinco sitios distintos. lo que sepan un poco de biología molecular, vamos a reconocer algunas de estas. Lo primero que hace es que altera los STATS, los es crítico en transmitir mensajes que impliquen la duplicación, la síntesis y transcripción de ciertas áreas del DNA. Además de eso activa todo el sistema de RAS, que es anti-apoptótico. Luego de eso activa a través del PEST-Pi-HERFIN toda el área de la mitoporgia que sea que provee la energía para que estas cosas se pueden hacer. Esto es un FISH, el FISH es una técnica en donde tú coges probes, ¿sabes lo que es un probe? Eh, es un probe es un pedazo de DNA complementaria a lo que quieres estudiar. Así que si tú te coges un probe para el ABO y te coges un probe, os va decir el cromosoma 22, y te coges un probe para el cromosoma 9, y los tignes de diferentes colores, vas a ver que elegantemente, bajo circunstancias normales, están separadas en áreas distintas. Sin embargo, en el paciente con CGL aparece amarillo, y amarillo es la función de rojo con verde, ¿verdad? Y vas a ver uno de los cromosomas, el 9 y el 22 están normales, y va a haber un amarillo. Este es un FISH, en donde se establece que ha habido una mutación del Abelson a áreas en donde no se supone que esté del que es el BCR ¿Qué es lo que necesitan saber? Entre otras cosas es que si examinamos la estructura cuaternaria del si bcr nos damos cuenta de que tiene un pocket a donde se le pega el ATP eso a su vez permite que se fosforire el sustrato que es cualquier proteína que tenga un de tirosina y como tirosina es una de las áreas más comunes para activar Settled Messengers, entre ellos está el STAT, el BCLX que les había hablado, el RAS, todos esos se activan con favorizar la pirosina. Pues se puede entender como una enfermedad ocurre sencillamente por la presencia descontrolada de esta proteína en presencia de cantidades sustanciales de ATP. El Imatinib es una droga que tiene una historia fascinante. Entre ellas está el que fue el primer producto que se diseñó específicamente para una enfermedad. Todos los productos han sido comprados por Carambola. Esta no. Esta se encontró específicamente buscando una droga que se pudiera meter en el site del ATP y competir en una forma... Eh, ¿Cómo que se le llama eso? es Competir eh, competir de una forma directa con el ATP. Este binding, by the way, es, es reversible. Puede entrar y salir por ende necesita ciertas concentraciones de la droga de forma eh, continua. Eh, anyway, semente líquido y evita, evita la fosforilización de tirosina porque no se le puede meter el ángel. Hoy en día, pues se sabe que hay, algunas, hay algunos pacientes que son resistentes a inmaquilina. La razón que son resistencia es porque ocurren mutaciones en este binding site adicionales al visibar el bolsón y esas mutaciones adicionales evitan que se pegue el amitim y en ese póker en donde se supone que esté el ATP además de eso hay otra droga que se pega en una forma irreversible hoy en día aunque esta fuera la primera hay tres, hay dos más aprobadas y hay como tres más que por preguntas hasta ahora Esto es una manera más gráfica para enseñar lo que les he dicho. ATP, fósforo, Y es el de quirosina, sale tu molécula fosforilada, lo más bien, ¿verdad? en presencia de esta proteína anormal. En presencia de la droga, pues nada ocurre. Por ende, todos los procesos de activación de los segundos mensajeros se inhiben. Y este tratamiento, que no voy a hablar si. eso. ¿Son expertos en su hiércida? Una pregunta, ¿eh? ¿se sabe por qué ocurre la crisis plástica? No, no, no, no. Se sabe, si esto ocurre, una segunda mutación a un nivel más abajo en la jerarquía, que le confiere unas propiedades particulares a la célula primordial mutable. Entre ellas está la capacidad de proliferar y quedarse como eh, células inmateas. Eso sería peor, ¿verdad? Claro, terrible Se mueren ¿Alguno se ha perdido? ¿Alguien? Pero ahí viene, ahí viene otra Muy bien pues vamos a hablar ahora De polisicen eh, pues no sé De sí. polisicen, sí, sí, sí. de polisicen, de polisicen Esencial Para que nada En concreto a la niña que no podía Dejar de enseñar, ¿verdad? que una en comparación entre policitemia vera. Son bosicocientecial y mieloproliferativo. Por un lado, por un lado, si usted deja sangre sedimentarse, va a tener su eh, área aria apilada de células rojas, pues en paciente con policitemia vera, esto, es lo que sabes, quizá vale la pena, bueno, esto es lo que sabes. Ahora, yo les pregunto todos los pacientes que tienen un hematocrito alto y aquí el hematocrito es ¿cuánto? 80 lo que es un hematocrito? ¿verdad? que es la proporción entre el plasma y la sangre privada aquí el hematocrito debe estar con el 40 ¿no? no. aquí el hematocrito está en 80 todos los pacientes con hematocrito 70-80 ¿tienen polisistemia rubravera? no así que la primera decisión que hay que tomar en estos pacientes es si esto es primario o es secundario que ahí es donde viene término, vera, VERDADERA polisitemia rura, VERDADERA y que no es secundaria secundaria hipoxia, secundaria problemas de la hemoglobina, hemoglobinopatías, etcétera este es el paciente, le hace una médula ósea vas a encontrar de nuevo hipercelularidad para esta vez expensa de los de los eritroides son los elementos con, la, con el, el núcleo bien condensado Además de eso, si le haces una atención con reticulina, vas a ver la reticulina aumentada, que son estas cifras de fibra que están por aquí. Esto, si nos vamos acá y lo comparamos con mielofibrosis idiopática, o mielofibrosis primaria, o alnogénis myelometaplexia, que quiere decir exactamente lo mismo, lo que vemos en una médula ósea que está no hay elementos celulares, está llena de fibrosis. Ustedes o se preguntarán si la médula ósea está llena de colágeno ¿Dónde se hace la sangre? Se hace en el vaso Y como el vaso no tiene la función de la médula ósea En otras palabras, la médula ósea es un órgano inteligente Entre otras cosas que no deja salir la circulación Cosas que se supone que estén en la médula ósea, ¿verdad? Usted no ve el circulando, que no va al nucleador rojo No o sea que la médula ósea ejerce una función que no permite que ciertas cosas salgan de la médula ósea hasta que estén listas el vaso no tiene eso así que vas a ver en estos desórdenes elementos mieloides, eritroides y de megasperiositos de todas las diferenciaciones eso tiene un término que se llama leucoeritroblastosis es un término que tiene un millón de años Eh, nunca lo entendí bien estudiante y no lo entiendo todavía de, de facultad pero se ha quedado y ah. se lo pregunto leuco-éritoblastosis es un término en donde vas a ver todos los elementos maduros y maduros circulando que cuando lo unes a una peculiaridad y es la presencia de teardrop forms el teardrop form Es una célula en forma de lágrima que ha adquirido esa forma por negociar una médula fibrótica. Al circular a través de esa médula fibrótica tantas veces, eventualmente adquiere algo que parece célula de lágrima. Y en una célula de lágrima sería esta. Eh, no sé si la pueden ver, perdón. ¿La pueden ver? La célula redonda que tiene como una cosita, como una lágrima. Yo no sé si hay otra pregunta. ¿no? Muy bien, entonces en medio tiene trompocitosis esencial, que es una entidad de las paquetas están bien aumentadas. Cuando baja la médula ósea ves un montón de megacariocitos las diferentes eh, maduraciones, estadios, etcétera Esto lo estaremos viendo más a La segunda entidad, trompocitosis esencial. De nuevo, desorden biológico operativo fenotípicamente se caracteriza por tener de frecuentemente en los millones un millón, dos millones los problemas clínicos en gran medida se deben a la presencia de esas plaquetas cuando en las plaquetas en esta entidad cuando están aumentadas oye aquí hace un calor terrible, lo soy yo? Pero ahí aire lo está casqueando. Exacto. ¿Ah? Abrir ¿Ah, la puerta. ahí está. Ah. Ya que se airea un poquito ¿eh? Saben que contar de plaquetas fue muy caro. Lo que necesitan saber si una manifestación es las manifestaciones clínicas van a ser de dos órganos o van a haber problemas de sangramiento o van a haber problemas de trombosis el sangramiento se debe a la razón de que cuando las plaquetas y fíjense, esto es paradójico y esto se lo van a preguntar en el es paradójico porque los problemas de trombosis ocurren aquí cuando las plaquetas están bajizadas cuando las plaquetas están por encima de un millón es que vienen problemas de hemorragia que al revés de lo cristiano es que la razón que probablemente vienen los problemas hemorrágicos se debe a que cuando hay muchas plaquetas juntas, algunas de ellas eh, se trombosan eso ocurre que haya consumo de los factores de coagulación haya daño al endotelio y por ende vienen entonces las hemorragias por el daño del endotelio y el hecho de que los factores de coagulación ya se consumieron Se acuerdan, sin embargo, que tiene que minar esto de una forma bien dinámica. Y entre ellos está el hecho de que si le hacen un PT a un PT de su paciente, probablemente esté bien. Pero en el sitio específico donde están sangrando, están disminuidos. Además de eso, cuando las plaquetas tan altas, puede ocurrir microtrombosis, que dañan ese endotelio y sencillamente se rompe, dando el problema de hemorragia. Los elementos trombóticos ocurren porque las plaquetas se agregan espontáneamente. Quizás o sea, lo que necesita saber es que los elementos trombóticos de estos pacientes ocurren de diversas cosas. Es el paciente que te va a venir con, digamos, dolores de cabeza. Es el paciente que te va a venir con escotomas porque tiene trombosis de la retina. Puede venir con su derrame, pero casi nunca viene con eso, ¿eh? La, la visión, la de memoria debido a microtrombosis en las áreas frontales en el paciente que te va a venir con dolor de la fría por trombosis de la, de la sistema porta y obviamente como cualquier otra enfermedad si usted tiene un defecto en las plaquetas y eso se le añaden otras condiciones que son protrombóticas, pues incrementa el riesgo de trombosis enfermedad coronaria si tú eres diabético y además de eso eres hipertenso y tienes el colesterol alto la probabilidad de que te dé un infarto a los 70 es mayor que aquellas que tienen una u otra entidad pues aquí si las plaquetas están altas y tienes un hematocrito de 70 y estás deshidratado y eres diabético pues la probabilidad que te dé alguna de estas cosas es más alta tiene una tasa como de 2 por 100 ,000. Yo creo que en la práctica de nosotros, eh, es mayor yo no creo que más nadie tenga tantos pacientes de como nosotros. Nosotros tenemos en los contamos unos 50. Eh, yo creo que es porque lo estamos buscando más. Eh, lo otro es que el Plaquete Survival es normal en estos pacientes. Había una afectación inicialmente a que como el contagio de plaquetas estaba alta, quizás pensaban de que la razón que estaba alta era que estaban viviendo más. Pero en realidad es lógico. Hay un incremento marcado en los megacarios. Como les dije, muchos de los pacientes están asintomáticos, pero muchos de ellos también presentan con trombosis o sangramiento. Todo depende de cuán eficaz eres en buscar los síntomas que sugiere trombosis. Eh, bah, no decimos, hay un síndrome sin embargo que es muy particular esto lo vemos también en pacientes después de cirugía de corazón abierto eh, después de cirugía de corazón abierto eh, recuerden que es necesario que se le ponga un aortic cross clamp que es donde la aorta y la vena cava se tienen que pegar a la máquina, ¿verdad? Y hacer circulación extracorpórea. En esos procesos, las, las plaquetas, aunque no se trombosan, se activan. Y cuando las devuelves a la circulación, algunas de esas plaquetas, por alguna razón, excluyen la microcirculación de los dedos. Es tan común que se le ha dado un nombre, el hidromedalga y lo que ves en los dedos es que las puntas, primero que duelen como centella porque no es que se haya todo un bolsado, una vena, una arteria, es la microcirculación al ser la microcirculación pues difiere, ¿no? brinca a y brinca a ella y es matoso esto se debe a activación de las plaquetas anyway, esto también lo ves en propositosis esencial y el tratamiento de esto es bien sencillo, es aspirina y con la aspirina se le quita Una vez que te interfieres con la, la, la trombosis, además de eso te pues vas a tener síndromo neurológico y todo se bebe a la presencia de eventos trombóticos. Y algunos pues son tan catastróficos como, como convulsiones, pero lo más común es migraña, atoma, mareo intermitente. Hay que distinguir bien entre vértigo y mareo. ¿no? Todo paciente que tenga vértigo, va a decir que me marea. Pero recuerden que el mareo es dos cosas. Una, primero es light y la otra es la sensación de movimiento. Cuando hay sensación de movimiento es un oído medio o brain Cuando es light heaviness, un evento más arriba. El evento más arriba, el light es lo que ocurre en estos pacientes. Casi nunca tienen un sentido normal de movimiento. Y dolores de cabeza. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen dolor de cabeza en la última semana? Probablemente la mayoría va a ser así. Así que es un síntoma tan, tan común que hay que desarrollar como unas destrezas para ver lo que es un dolor de cabeza real y lo que no es. Si no, estaríamos haciendo el ST y MRI a todo el mundo. Y el encuentro útil, eh, obviamente, es ver CBC. Si tiene un millón de plaquetas y tiene dolor de cabeza, algo está pasando. Hay que bajarle las plaquetas. Bueno. Ya la de trombosis. Recuerden que eso generalmente ocurre en la microcirculación, pero también puede ocurrir en el sistema esplácnico, la vena portal, la vena hepática. Cuando los trombosis ocurren ahí, dependiendo del sitio, puede ser capilar, ¿eh? Si ocurre una trombosis de la vena hepática, le hincha, sí. Si ocurre una trombosis de la vena esplénica, pues casi nunca te da síntomas más allá del dolor, pero un dolor que no se te quita, y si es mesentérica pues te da también dolor, quizás con algún problema de cañimiento, de diarrea o de mala malasorción. Sangramiento, al igual que el eh, psiquial, aquí la, los vasófilos y los osinófilos están altos, y hay un release de histamina, y esa release de aumenta la formación de gastritis y de úlceras, etcétera y si a eso le añade que las plaquetas están altas muchas veces disfuncionales hay sangramiento Sangramiento intestinal, muchos de ellos presentan con anemia estatropérica pero también puede ser la piel, los ojos, la gingiva, la mucosa, etcétera Puede tener síntomas constitucionales al igual que la otra Algo que, que debemos saber es que eh, hay, hay data que sugiere que la tasa de abortos espontáneos es más alta en pacientes que tienen esta entidad y se debe a trombosis de la placenta. Examen físico, muchos de ellos está normal, pero si le hacen un set de un vamos a encontrar el ¿Qué es lo que necesita para establecer esta enfermedad bueno lo primero es ver estas plaquetas fíjense, déjame enseñarles aquí, fíjense esta plaqueta y compárenla con una nadie debe tener duda que una de ellas es normal esta es una plaqueta que está vacía, que no tiene gránulos si primarios y secundarios no va a poder suavular, esta y esta, fíjense que los gránulos están normales Se supone que el, el, la plaqueta sea un fragmento de citoplasma, en donde el... todo el grano le homogéneo, como aquí o aquí. Y fíjense que aquí están desplazados, están polarizados. Muchas veces algunos están en el mismo centro, en vez de estar afuera, cerca del, de la periferia de la plaqueta. Así que morfológicamente estas plaquetas, además de estar altas, morfológicamente son anormales. Si vas a la médula ósea vas a encontrar morfología aberrante de los megacariocitlantes. Eh, no pretendo que sepan esa morfología aberrante más allá de saber que están aumentados. Muchas veces ocurren en clusters. Hay un dicho también de método IES, que si no sabes qué es una célula, mírala que al lado. Y se supone que bajo condiciones normales, la célula de al lado sea distinta a la célula que están examinando. Cuando son iguales, ocurre este fenómeno del cluster, Y eso te dice que hay un problema, ¿eh? Los megacarecitos están aquí en clusters. Algunos de ellos están hipnóticos, con un núcleo que ni se ve. Otros que tienen núcleos aberrantes, abríbicos, abajo. Hay un concepto que se le llama hiper hiperlobulación. Inclusive ha cogido términos alegóricos como, eh, ¿cómo se llama esto? Antlers. Las antelas de los lo, lo, lo, lo, lo ciervos, que parecen cuernos en diferentes direcciones. Anyway. si le hace estudiar plaquetas muchas veces están anormales, y como cualquier entidad en donde hay muchas células circulando a, puedes tener hipercalencia esto es una lección que deben aprender recuerden que en condiciones normales el potasio está intracelular y que estas condiciones y que estas células tanto blancas como rojas como plaquetas son ricas en potasio en las condiciones anormales que le he descrito como CGL, ET y la que voy a describir polisistemia vera además de ser anormales son frágiles que en el proceso de sacarlas se rompen y al romperse porque sube potasio resisten la tentación de la insulina con azúcar o cáncerato porque lo que vas a tener es una hipocalemia severa si los tratas en un proceso que es un proceso Eh, artificiales es pseudo hipercaleta las además cosas en realidad no son cobertas <coughs> de la cuidabilidad el tratamiento es interferir con la producción de plaquetas y esto lo hacemos a través de agentes antibioplásticos también podemos darle interferon interferon es un, es un medicamento natural que se cree que funciona más bien cuando es el alfa eh, como agente antiviral pero saben que hay alfa y beta, hay gamma y delta y cada uno, pues, es en realidad una citoquina. Una de las cosas que tiene interferón es que es antiproliferativo. Y lo puedes dar prácticamente en cualquier enfermedad, si quieres bajar los contagios. Interferón es una de ellas. La razón de esto es porque, fíjense, estos dos drogas son orales. Y a veces tienes un paciente que lo vas a llevar a sala o que trombosó la esplénica o la recente, y no le puedes dar nada oral así necesitas algo eh, parenteral la aspirina ayuda particularmente cuando tienes la eritromelalia si estás embarazada puedes ponerlo presionar aspirina con algún otra gente para disminuir la agregación esportaria de, de plaquetas esto es importante, la expectativa de vida bien tratado de paciente es bastante similar a la población general La expectativa de vida se normaliza si vas los contagios de plaquetas y muchas veces se puede hacer bastante bien eh, y le das algún ejército anticoagulante para evitar las trombosis. Los problemas surgen en esta condición cuando ves esa transformación a mielofibrosis. Ahí es donde la expectativa de vida se aporta significativamente. Muy bien. Poliquitemia vera. esta enfermedad es fundamental entenderla y las razones es porque hace como 3 años 4, se descubrió el análogo del cromosoma filadelfia para, para policitemia de la red ¿alguien sabe cuál es ese análogo? YAC2 sí, porque el YAC2 es el normal Todo, todos tenemos YAC2 es la mutación 612 del YAC2 Eso es, es importante que lo sepas porque también en esta época de biología molecular, eso va a ir a ingresar. El, el 100% del paciente pacientes con polisitemia rubravera van a tener mutado el JAK2. JAK2 quiere decir el Janus Activated Kinase, JAK. Fue descrito en el 2005. Anyway. Polis... Eh, ¿Ah? Anyway ¿Qué lo que necesitan saber? Pues primero que es maligno Que es un desorden neoplástico Como todas las enfermedades miedo y es clonal eh, Quizás Lo que caracteriza a esta enfermedad Es que la masa de células rojas está aumentada Pero adem además de eso Hay un incremento en las demás Elementos mieloides Y las plaquetas Se describió originalmente por esitemia rubra, ¿verdad? El rubra venía del rubor en la cara, ¿verdad? Aquellos que tienen hematoprito en 80 y 85, eh, todos los sistemas de su cuerpo están vasodilatados, desde la, la, desde el cerebro hasta la punta de los pies, ¿verdad? Y da una característica bien roma. Esto no tiene tradición predilección étnica ni de raza, se ve en todos sitio en todas las personas no tiene predilección de sexo y es una enfermedad que ocurre después de los 50 años casi siempre casi siempre el tratamiento por muchos años de esto, ¿sabe lo que era? sacarle, sacarle. y sacarle quizás la pena decirles una cosa este, bajo condiciones normales usted coge un poco una meduna y la pone en un medio de cultivo, y usted le echa un poquito de suero y un montón de eritropoyetina, y vas a ver colonias de células rojas floreciendo. Si usted no le echa eritropoyetina, lo único que van a crecer son elementos mielos. Les digo esto para que entiendan que eritropoyetina, esta hormona, es esencial para la producción de células rojas. Sin eso, no hay producción de células rojas. Ustedes dirán, pero los pacientes que tienen el riñón malo o, o cosa, no producen eritropoyetina. Y yo les digo, sí, se produce, lo que pasa es se produce en otro sitio. Ahora, esta enfermedad es tan autónoma, que esas, lo que coge médula de estos pacientes, lo echa en un tetridish, y no le echas ni suero, ni le echa eritropoyetina, y las colonias de células rojas eh, crecen hasta el tope al otro día. Es la enfermedad uniquely eritroid-independent, y van a entender por qué. El JAK2 es lo que hace la diferencia aquí. De tal manera que uno de los criterios en mi mente, en mi cabeza, de diagnosticar polisitemia rulavera es hacerle unos niveles de eritropoyetina. Y es la manera de distinguir polisitemia primaria, que es esta, de polisitemia secundaria donde eritropoyetina debe estar alto, ¿verdad? Si es secundario. ¿So en este no va a estar alto? ¿Va a estar normal? Eh? No. ¿O va a estar bajo? ¿Cero? Cero. Cero. Lo que pues pasa que el cero tiene un plus menos minus, o dos, ¿verdad? Anyway, esto es parte de las cosas que están envueltas en el proceso de eritropoyetina. ¿Sí? Tienes una célula pluripotencial que necesita ah, el SCF, Stent Cell Growth Tartor. Y una vez que entre a un commitment de eritroides, pues necesita la Esta enfermedad da eritocitosis. Hemoglobina y hematocrito están sí. aumentados. Es necesario distinguirlo obviamente, como ya he hecho extensamente, las primarias de la secundaria. Y esto es algo que se lo van a preguntar en el examen. ¿no? Y no le van a decir así, primaria y secundaria. Le van a dar un caso clínico. Y le van a decir, ¿qué le das? ¿Le da hidrea o le das alguna medicina contra la primaria? O tratas de tratar la secundaria. Casos concretos de la secundaria que a veces perdemos de perspectiva, La más obvia son cuando tienes el pulmón malo, pero hay otras, los pacientes que viven en Perú, en Machu Picchu, eh, van a tener eritrocitosis secundaria, que se debe a la altura. Pacientes que tienen estenosis de la vena renal, en donde hay producción eritropoyetina inadecuada, va a tener polisiteria. Ciertos tumores que producen eh, eritropoyetina, algunos hepatomas, algunos meduloblastomas, Y si eres atleta, porque te estás fundiendo sangre autóloga, ¿verdad? Te sacas tu sangre un mes antes de la Olimpiada, la, la guardas por bien en la nevera y luego la transfundes antes de la carrera con miras a subir el Oxygen Carrying Capacity. Así que distingan bien las primarias de la secundaria, cosas que dan estas, esta, esta enfermedad es casi exclusivamente debido a la viscosidad en la sangre. Hay un sluggishness de la circulación por eso es el paciente que tiene dolor de cabeza, no tiene rubor, no se puede concentrar la presencia de histamina, de edad piquiña, de edad pruritus también es la misma cosa si se baña le da más piquiña de histamina vas a tener el vaso grande tiene disturbios eh, en la retina tienen vértigo debido al, al problema de la circulación del oído medio Recuerden también que esto es una enfermedad que ocurre después de los 50. Todo el mundo después de los 50, particularmente si viven en Puerto Rico, tienen derecho a tener tu diabetes. Y si hay un percorante lo lende, un poquito más bonito a la cuenta, y por ende tienes enfermedad coronariana. Y si tienes el 50% de la LID tapada, el lex anterior descenden, y encima de eso tienes folicita vera pero va a haber un sluggishness, y eso incrementa la angina, y el infarto, y los derrames, etcétera. Así que esto hay que mirarlo, como cualquier otra enfermedad, en el contexto de la persona, del paciente. Algunos de ellos sangren. Algunos de ellos tienen trombosis, particularmente en áreas parecidas a la de trombocitosis esencial, mesenterio, sistema porta, etcétera. De nuevo, el cuento de la escamina, van a tener las críticas, lo único que aquí es una bendición, ¿no? alguien se le ocurre porque esto es una bendición, el paciente está con policitemia vera. ¿No ¿Ah? que es? ¿Ah? ¿Corresponde a nada? sangrar un poquito, ¿no? tienes, a las 24 horas tienes todo regulado. Es porque el sangrar nada de deficiencia de hierro. Y la deficiencia de hierro sin deficiencia de hierro, tú no puedes con deficiencia de hierro tú no puedes hacer hemoglobina. En policitemia vera podrán producir el esqueleto de la célula roja, pero va a estar vacía, no va a tener hemoglobina. Por ende, es una de esas condiciones bien particulares en donde vas a tener célula roja que están quizás aumentada, pero el hematocrito disminuido. Captan sí. sobre ese momento. Células roja aumentada y hematocrito disminuido. Porque las células están vacías. Si tienes el paso grande, pues el vaso comprime el estómago y te das early society, saciedad temprana. La pequeña ya les hablé. Tienen clomegalia. El la plétora. Eso es bastante particular. Esto ya no lo vemos. Ya no lo vemos. Porque básicamente tienen que tener el amantecrito bien alto por mucho tiempo para tener ese plétorio. Y duro mucho que les presenten eso. Al tener la masa... Eh, de células no aumentadas van a tener hipertensión la manera de evaluarlo es un CBC viendo que tienen eh, policitemia los contagios de blanco van a estar alto y esto ya no debe ser sorpresa ya que son desórdenes clonales ni miel, a los prohíterativos vasofilia el leukocyte alcalin fosfor esto es algo que no lo mencioné que tiene una perspectiva histórica y yo no tengo idea si esto se lo van a preguntar en el examen o no probablemente se lo pregunten como un, como un apéndice and by the way y resulta lo siguiente antes de que estuviera el Philadelphia chromosome presente tú venías y teñías las células blancas para la presencia de fosfatas alcalinas y en pacientes con CGL siempre venían en cero no venían disminuidas venían en cero Recuerde que la fumatasa alcalina tiene 5S enzimas. Algunas están en el hueso, algunas están en el hígado. Pero hay algunas que están en las células blancas. Y en CGL, la fumatasa alcalina está en cero. El lab score, el leukocyte alcaline phosphatase, está distribuido, está en cero. Hay pacientes con policitánea vera que su presentación inicial parece ser CGL. Y la manera de distinguirlo es precisamente con el lab score es que en polisitemia vera, el lab glucosatial calimposfateis va a estar alto mientras que la otra va a estar cero plaquetas pueden estar alta con todas las manifestaciones asociadas a trombocitosis los problemas de coagulación generalmente están normales y si están prolongados busquen algo artificial bueno, quiero ir al Jack porque todo lo demás Es, no es una score este es el artículo que salió en Nature en el 2005 le voy a ir un poco alentro porque esto si sí se lo van a, le van a dar primero recuerden que todo el mundo que tiene policitemia rubia vera, tiene que tener la mutación del Jacky 12 eh, la posición 617 17 mira, le dije 6-12 6-17, la manera en que trabaja esto es, es bien sencilla tiene el, el dimer que es el receptor eh, ahí está pegado la molécula extra de Jack y lo que tiene Jack es el sitio donde se pega el fósforo piensa en la analogía con el, con el BCR Abelson de momento llega el ligando que en el caso de polisistemia vera es eritropoietina y ocurren varias cosas, lo primero es que se dineriza Lo segundo es que se le pega un fósforo. Y lo tercero es que se fosforira una de, la, de los mensajeros secundarios. Que en el caso este, de Policita de Vera, frecuentemente es el STAC, el sistema STAC. Eso hace que el STAC, ya fosforirado, vaya al núcleo, se pegue y modifique la transcripción del núcleo. Bajo condiciones normales, el jack tiene un área que es una quinaza, pero entonces pegada a esa tiene una pseudoquinaza, que lo que hace es que inhibe la quinaza bajo la regulación del SH2. La mutación de JAK2 que causa esta enfermedad está justamente en la pseudoquinaza de tal manera que la quinaza ya no tiene forma de regularse y está continuamente fosforilada esto es una descripción de lo que ocurre por un lado tienes el wild type Jack que es lo que ocurre bajo condiciones normales tienes la mutación en la posición 617 quizás lo que les estoy enseñando con esto es que generalmente es suficiente tener una mutación en uno de los alelos para darte esta enfermedad. Pero conceptualmente es posible que la mutación sea esté presente en los dos, que sea para la mutación. Y se sabe que si esto ocurre, pues el paciente tiene mayor predisposición de desarrollar trombosis. Y es una enfermedad que tiende a ser un poco más agresiva, Muy bien. Lo otro que quiero que sepan de JACTU es que está presente en el 100% de los pacientes con foliciteria pues, en drogave, pero deben saber que está presente en la mitad de los pacientes con tropocitosis esencial y en la mitad de los pacientes con miedo fibrosis. Eso es importante. Porque distinto al VCR que define una enfermedad, El YAC-2 puede definir más de una. Aquí el YAC-2 sirve en contexto entonces clínico. Si ves a alguien que tiene un en 80, con el YAC-2 positivo, pues tiene polisistemia vera ¿verdad? ¿Entendieron eso? La manera en que le voy a preguntar esto es... La manera en que le van a revisar esto es, por ejemplo, todos los pacientes con eh, CGL tienen el Phyla-F-Chromosome. Sí. ¿Sí o no? ¿No? ¿Todos los pacientes con CGL tienen el phyla chromosome No, no. ¿Tienen el BCI Abelson? Sí. El phyla chromosome es el brazo 22 esté corto. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? ¿Todos los pacientes con CGL tienen el BCRA with some translocation? Sí, sí, ya no es ya no. <risa> okay. ¿Todos los pacientes con enfermedades mieloproinferativas tienen este, marcadores cromosomales? No. No, definitivamente. ¿Todos los pacientes con trombocitosis esencial tienen JAK2 positivo? No. ¿Todos los pacientes con mielopirosis tienen el jak positivo? No. ¿Todos los pacientes con policitaria secundaria tienen el jak positivo? Sí. ¿Ah, no? La primaria. Ah, la primaria. Exacto. Por ahí es donde lo van a coger. Dominen bien eso, porque es la manera en que les gusta esta gente. Muy bien. Los pacientes con policitaria, a ver, el tratamiento bien sencillo, es acalizante, E induce a un estado de deficiencia y algo básicamente y lo hace a través de la frebotomía generalmente le hacen una frebotomía todo el mundo cuando el hematocrito sube de 55 si el contagio de plaquetas sube y el contagio de hematocrito sube se le debe estar entonces algún medicamento que casi siempre hidrea es una enfermedad crónica tiene una historia natural de 10 a 20 años, y bien parecido a otra positosis esencial, el problema viene cuando se transforma en neurofibrosis, y cuando hay hematopoyesis extramelular. Eventos trombóticos y desangramientos ocurren en, en estas entidades, úlcera y neurofibrosis cositopenia, y algunos de ellos se transforman a otra cosa que es la crisis plástica de desiguales. Esto no ocurre muy a menudo, pero cuando ocurre, es igual de desastroso que en psiquiátrica. Bueno, la última entidad, neurofibrosis. Entonces, si, cuando habíamos hablado de hematotipo bajo la alta de células rovas, por decir, de hematotipo bajo, si la definición de hematotipo el porciento que hay de células rovas. No. No? No hemoglobina, hematocrito, sí, cuánto es, es plasma y cuánto es volumen apilado. Apilado. Entonces, la que estamos haciendo ahora, apila? se apilan, pero ocupan menos volumen. Y lo ocupan al, al ocupar menos volumen, pues tiene un hematocrito más Pero si cuentas célula por célula, van a ser más altas. Por eso es que vemos un CBC y pensamos que me están buscando allá de, de lo... tiene tres conceptos una célula roja, tiene el hematocrito y tiene la hemoglobina muchas veces como clínicos vemos las tres y, y vemos una y olvidamos las otras, no, pero en realidad hay que interpretar las, las tres en su contexto generalmente correlaciona una hemoglobina de 10 está asociado a un hematocrito de 30 que está asociada a un contagio de rojo de 3.5 de .6 por microlipro pero hay condiciones por ejemplo, para SEM desórdenes en donde la síntesis de hemoglobina baja genéticamente es una condición en donde vas a tener la hemoglobina en 9 el hematocrito en 27 pero el contagio rojo en 4500 pillones o sea que hay una asincronía está desproporcionado Y así hay una serie de enfermedades, pero a botón muestra. Eh, esta enfermedad es rara. La razón que hay que presentarla es porque está dentro de la familia de los síndromes neocorreterativos, es devastador, es bien difícil de manejar. En la mitad de ellos el Jactu está presente, pero por alguna razón el megacariosito produce una cosa que se llama platelet-derived growth factor, el megacariocito es lo que es anormal aquí produce este factor de crecimiento que hace que se deposite el colágeno en el hueso recuerden que el colágeno es la, es la proteína madura de las reticulinas, se unen varias reticulinas que eventualmente forman uno de los colágenos ya en cuanto como 13 o 16 tipos de colágenos distintos Pues el megalgarocito produce esto, esta sustancia, que estimula entonces lo que al producir colágeno. ¿Por qué ocurre esto más allá de lo que les he dicho? No se sabe. Lo que sí se sabe es que los megalgarocitos son morfológicamente bien anormales, que el contagio de plaquetas también son anormales, no solamente en número tienen morfología, y que cuando el paciente presenta, donde el paciente presenta lo que presenta es con el cuadro leucoeritroblástico se lo voy a repetir, leucoeritroblástico y lo que define este cuadro es la presencia de células como esta en forma de lágrimas y se debe a las células rojas negociando el espacio dentro de la médula ósea y es extenso ¿eh? aquí no tiene ningún problema decir que hay algo fibrótico en algún lado ok, es la única cosa que puede dar esto fibrosis lo que pasa es que no todo lo que es fibrosis es neurofibrosis hay pacientes por ejemplo que tienen cáncer de acero cáncer de pulmón, linfoma en la médula ósea que causa fibrosis en la médula ósea y vas al extendido periférico y vas a ver esto ¿no? además de eso vas a tener todas las formas de maduración posible en un extendido periférico vas a ver neutrófilos, vas a ver bandas, vas a ver blastos vas a ver blastos, vas a ver vasófilos, nucleados rojos, etcétera. Este es el paso gigante, que lo que tiene hematopoiesis extramental. Estos son los pasos que, es más, hay veces que no se palpan. ¿Y saben por qué? Porque son tan y tan y tan grandes que llegan a la pelvis. Y entonces no tienes un edge, no tienes un lado que puedes palpar, de tan enorme que estás. Pero si paras al paciente siguiendo la tradición walmeriana, no sabes quién William Osler, ¿verdad? ¿No sabes quién es William Osler? Oh. Déjame preguntarle. Hmm. Bueno, William Osler fue el que definió los departamentos clínicos hospital Antes de eso era una amalgama de, de, de disciplinas, los, los pediatras con los adultos, con los niños, todas esas cosas. William, William Osler Hopkins decidió esto, no puede ser. y dividió medicina en medicina, cirugía en cirugía, obstetricia en motericia y ginecología en homogóloga. Lo segundo que estableció es el régimen de estudiar cada uno de los pacientes en detalle, correlacionando la patología con la autopsia correlacionando la patología con la autopsia. Lo tercero que hizo fue que escribió el primer libro de medicina, en 1890. Principles and Practice of Medicine Que luego de eso, pues vinieron los que conocemos ahora, el Harrison y el Cecil. Pero él fue el primero en que reconoció que ninguna persona podía dominar todas las áreas de medicina y estableció el concepto de editores invitados. Y se lo estoy enseñando aquí porque una de las cosas que decía es que cuando vas a ver a un paciente, y tiene, qué sé yo, 10 minutos seis de ellos se tienen que ir en observación y los principios holerianos en este caso es que la observación es parar el paciente y mirarle la barriga que vas a ver un chichón que le sale por aquí ¿eh? si te vas directamente a palparlo no vas a encontrar el vaso de tan grande que es. William Osler William Osler ¿eh? es, es el padre de básicamente las escuelas de medicina como las conocen luego por la persona que revolucionó la enseñanza de medicina, que antes que era, ahora se me olvida quién fue ese señor, Janer o algo así. Antes el, ustedes se veían con el clínico, y estaban cuatro años con el clínico, y el clínico decía, pasaste. Pero este señor que vino en los 20, digo, no, no, tiene que tener dos años de ciencias básicas y dos años de ciencias clínicas, y cada uno dividido un sistema Eso, ¿tú ¿no te acuerdas cuál era el nombre de, de ese señor estaba en los 50 y, y nada, es que vino un problema ahí de que empezaron a pasar gente y yo no suponía que pasaran, etcétera, ahí muy bien, pues ya saben ya saben básicamente lo del cuento del PDGF, saben que esto es esencial encontrarlo ¿verdad? los pericolastic reactions con los teardrop shapes y todos los elementos eh, en periferia, los montajes de blanco van a estar alto. Eh, si le haces la médula ósea, va a estar fibrótica. Los megacariocitos van a ser bien, bien, bien anormales. El paso ya se lo enseñé, ya se lo enseñé. La evaluación de esto es bastante sencilla. Es mirar un estendido periférico y hacerle una médula. Y si quieren hacerle un Yactu, ya que la, ya, la mutación de Yactu, porque está mutado en muchos de ellos. El problema de estos pacientes se debe a que desarrollan anemia. Es una de las causas anemia hemolítica y se vuelven dependientes de transfusiones. El problema de estas dependientes de transfusiones es que en dos semanas tras el hierro 4 y cinco unidades de sangre, llega un momento que ocurren varias cosas. Lo primero es que toda la sangre es incompatible porque desarrolla halos anticuerpos. Y lo segundo es que desarrolla hemocromatosis secundaria y si recuerdan uno de los problemas de anemia este que paciente se va en fallo conjetivo tanto izquierdo como derecho así que vienen con todos los problemas de disfunción sistólica y diastólica y a eso le añaden la presencia de hierro en abundancia que también afecta el corazón pues los pacientes eventualmente excesivamente no toleran Hoy en día no hay un tratamiento efectivo más allá de un trasplante de médula ósea si eres joven, menos de 50 años y tienes un donante. Todavía no se ha descrito la pastilla, el análogo de... el análogo de D.C.R. Abelson en el J.A.S.T.U.E.V.U.T.I.N. ¿no? Hay algunos candidatos pero ninguno ha trabajado. Esta es la médula ósea. Y fíjense que es, es, es totalmente anormal, ¿verdad? Eh, esto es, obviamente, lo estamos poniendo en la fase inicial en donde los elementos de mato poliétrico están interrumpidos por toda esta fibrosis que es anormal. esta es una función de reticulina en donde puedes ver fácilmente que el funcionamiento de la enostasia y la reina óptica es anormal. Si le hace una sección al paso el paso que le enseñé, Vas a ver esto, te parece modulador no que lo único que no tiene huevo tratamiento supportive, a menos que tengas un trasplante o, estamos en que en el 2010 a, o que la desarrollen en el 2013 es cuando yo creo que va a venir el tratamiento efectivo lejos la quimioterapia no trabaja la hidroxidea no trabaja el intentador no trabaja sencillamente extrafusiones y manejar las complicaciones de extrafusiones que evitar el hierro, darle manejo al corazón con todos los cardiotrópicos, etcétera. Ok. Ya. ¿Tiene alguna pregunta? Estoy hablando de algo que